22, 20, 21, 22 de septiembre, jugará frente a Mollitas Cruces, do Brasil, eh, Defensor Sporting de Uruguay y Regatas Lima de Perú. Del 20 al 22, gimnasia en el socio y fundadores será local del grupo A. En el grupo B será local Valdivia y lo va a organizar, obviamente, del 27 al 29, 27, 28 y 29 de septiembre. Valdivia, con, este, ahí va a jugar Bahía Básquet, el equipo del Cepo Ginóbili, Hebraica y Maccabi, que es un equipo solo, este de Uruguay y Unión eh, San Simón de Boliva, de Bolivia. Esos son los cuatro equipos que van a participar en el Grupo B, del 27 al 29. Y como no podía ser de otra manera, en el Grupo C... ...del 4 al 6 de octubre, otra vez más... ...Guaros de Lara es este el, el anfitrión... ...y el organizador de uno de los grupos... ...estará entonces el equipo de Guaros de Lara... ...sin Néstor García, Paulistano de Brasil... ...Truvil de Uruguay, Búcaros de Colombia... ...y el grupo D, el grupo D confirmado hace un ratito... ...por Guillermo Japás, el jefe de prensa de Olímpico... Eh, ...que se va a llevar a cabo también en octubre... ...11, 12 y 13... ...Olímpico de la banda será... Eh, ...en el Vicente Rosales, el equipo local... Estará el CEUB de Brasil, Gigantes de Guayana de Venezuela y Uni eh, Universidad de Concepción de Chile. Gimnasia, Weber y Olímpico de esta manera arrancan su periplo en la Liga Sudamericana en una nueva edición que arranca con el primer cuadrangular el 20 de septiembre se va a disputar el cuadrangular en mmm, Comodoro Rivadavia donde Gimnasia va a ser el equipo organizador bueno, cambiamos de tema nos metemos en algo que tiene que ver con, con, con el trabajo con aquellos que difunden la actividad y que hace muchos años que están y que los conocemos y que sabemos vemos bueno de, de sus buenas formas de, de, de la buena gente que es porque ayer nos enteramos este a través de las redes sociales, de algo que bueno que mucho no nos gusta y que hemos, mucho hemos este, criticado en este programa, que es eh, el hecho de no poder llegar a entablar un, un diálogo, el hecho de no poder llegar a, a consensuar y, y tener que dirimir cosas con, con la justicia de por medio, a través de cartas documentos o de intimaciones... Eh, y la verdad que no estábamos a favor de eso Me parece que es una actividad, como lo decimos siempre eh, Linda Donde las cosas se pueden arreglar hablando Donde podemos disentir, podemos discrepar eh, Pero uno cuando discrepa no es enemigo de nadie Simplemente no está de acuerdo con algo eh, Y eso no quiere decir que, que tenga que tener un enfrentamiento O que sea un irrespetuoso Cuando opina algo que realmente Eh, le parece que es distinto a lo que opinó el otro. Simplemente se trata de las relaciones humanas, de, de vivir, de, de, del día a día, de lo que, bueno, de lo que nos han enseñado a casa a cada uno de, de nosotros y por eso vamos a hablar con, con el turco con Diego Vergara que se va a presentar va a decir en qué medio trabaja este qué fue lo que le pasó eh, para para entender un poco no de, de, de, de qué va esta, esta situación y la verdad sinceramente también queríamos eh, tenerlo porque al aire porque hasta él estaba sorprendido con esta situación y por eso quiero que lo que lo cuente cómo te va Turco Diego Vergara qué decís buen día ¿Cómo te va, Fabián? A toda la mesa, buen mediodía para todos. Bueno, eh, bueno, bueno. bueno este... Yo te pregunto, ¿vos me vas a llevar, pucho, si voy en cana? No, no va a ser en cana, no va a ser en cana. No va a ser en cana. No sé, no, ¿Fumás sé, no fumás? No sé, fumás. No, pero bueno, ya unos caramelos o algo. Bueno, ¿eh? sí, sí, pero no no va, no va no va a llegar a eso, no va a llegar. A nada, no, ya no sé. A bueno, le cuento a, a los a los amigos, primero principal que la carta es cierta, ¿no? porque por ahí hay algún desprevenido. Colegas atentos, no me cree ¿no? Pero sí, la carta la recibí yo y la tengo en mi mano. Pero bueno, al al margen de eso, yo trabajo difundiendo el básquet en la capital de la provincia, en Santa Fe de la Veracruz, desde los 16 años. Eh, desde muy chiquito, dieron eh, el, el litoral primero, haciendo colaboraciones después en diferentes coberturas del básquet de diferentes equipos. Y hoy estoy en Radio La Red de Santa Fe, eh, con un equipo que se llama Somos Básquet, y cubrimos la campaña en su totalidad, y somos, y no tenemos miedo en decirlo, defensores a ultranza de la plaza de Santa Fe para nuestra querida Liga Nacional, que es la de Unión, en el torneo nacional de ascenso. No por defender la plaza vamos a estar en contra de algo, no sino que todo lo contrario, que queremos que cada vez se prenda más la gente, que, que Santa Fe recupere ese favor que tuvo en su momento. Y bueno, ayer, a horas de la siesta, eh, Recibí una carta documento firmada por la doctora Álvarez, que es una mediadora, según lo que dice la, la carta. En la, en, la, en la carta dice textualmente eh, que la Asociación de Clubes de Básquetbol de la República Argentina me demanda por daños y perjuicios. Eh, pero lamentablemente eh, desconozco hasta esta hora eh, con qué fundamentos, con qué argumentos, ...y qué daño le causé... ...o qué perjuicio le habría causado yo... ...repito... ...a la asociación de clubes de básquetbol... ...yo me me imagino en principio que... ...que todos los clubes deben saber esto... no ...porque es una carta... Eh, ...donde una asociación está... ...demandando a un periodista... ...que le difunde su actividad... ...que les difunde su liga nacional... ...les guste o no, poco o mucho... ...pero les difunde hace años... ...y, y bueno, yo quise saber en principio... Eh, de qué se trataba, eh, la doctora muy amablemente me dijo que desconoce los motivos, pero que me va a poner en contacto con la parte requiriente, o requiriente, como se dice bien, sí. eh, y que me va a explicar en su momento, yo hasta ahora no tengo... O sea, hasta el día de hoy, Fabi, la, la situación es que no sé de qué se me acusa, eh, no sé qué, qué rompí, porque es un daño, me imagino que le habré roto la cabeza cosa que no que... Eh, me imagino que esto viene por otro lado eh, y lamentablemente hoy, ayer digo 25 de agosto fue, ¿no? Eh, 25 de agosto mira me matas con los días porque yo soy un desastre con los días pero pero esperá, sí, ya, sí. Ya, ya, ya te lo busco dale. No, no, eh, o sea que el 25 de agosto eh, la asociación de clubes de básquetbol manda a un periodista que le difunde la actividad, ¿no? Así eh, que no se, será un distrito también para entristecer esta este esta forma de de, de expresarse eh, yo creo que acá tiene que ver algo personal no me cabe ninguna duda este pero bueno pero yo creo que so, yo creo que es un día triste Fabi porque si ya a alguien le molesta lo que uno dice lo que uno critica lo que uno apunta y si uno no puede comentar lo que le parece y si a alguien le molesta vos tenés Diferentes formas de expresar o, o tener el contrapunto De estar a favor o no sí. Pero si ya no vamos a manejar Con cartas documento Repito, desde una asociación de clubes De básquetbol Bueno, empecemos a hilar fino en un montón De cosas, como por ejemplo Que yo tenga las condiciones dignas para poder Trabajar en todas las canchas del, del TNA Como por citar un ejemplo, ¿no? Sí. Porque esto también está en un estatuto Está en un reglamento que alguna vez Hicieron y Y, y crearon y, y fundaron León Nagnude, Horacio Segui, Jojo Caballero, Osvaldo Orcasitas, ¿eh? porque esto la liga nacional fue creado por entrenadores y por periodistas, bueno la liga nacional ahora de a un y dirigentes, ¿eh? dirigentes porque y dirigentes que en su momento obviamente no son los mismos ahora porque la cronología no, y el paso de los años ha tenido cambios eh, pero pero pero bueno a mí me a mí me llama la atención que ahora esta práctica, entre comillas, extorsiva de que uno tiene que ahora fijarse a ver qué es lo que dice o qué es lo que menciona, es muy triste, sinceramente. Es muy triste porque encima no me dan argumentos, no me dan los fundamentos. Y, y aparte quiero hacer una aclaración que es muy importante, y vos lo sabés, Fabián, y lo saben muchos de los amigos que tengo allí, que, que somos unos apasionados del básquetbol. Yo hace un año y medio que envié una carta al señor Fabián Borro, un año y medio...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 de una, una una carta que que la pueden leer tranquilamente porque se la envía a todos los colegas para que sepan que no estoy mintiendo. Bueno, eh, pasó un año y medio eh, Fabi y todavía no me contestó este hombre. Eh... Eh, eh, entonces, viste, si si empezamos a hablar de las cuestiones que vos decías al principio, de la falta de diálogo, me parece que acá hay una parte que no le gusta di dialogar y que obviamente eh, se maneja con cartas de documento. Eso por lo menos es la impresión que a mí me da. Eh, eh, eh, quizás... Eh... Para, para entender un poco digo no este quizás este personalizaste el tema quizás levantaste el tono te lo pregunto porque no lo sé y, sí, y, y sí, digo sí. y digo y por ahí se, se se entiende como una falta de respeto y por eso la carta de documento uh -huh. eh, sí, vos, sí puede ser eso pero vos creés que fue, fue así o sea vos yo... vos subiste el tono personalizaste faltaste el respeto pero a ver si yo eh, tengo que, que, que empezar a ver qué es lo que digo o tengo que empezar a revisar acá rato qué es lo que expreso sí. por mis cuentas sociales, por mis redes sociales, perdón, por, mi, por mis escritos. Obviamente alguien se puede sentir afectado no, pero no es la intención que no, alguien se No, ¿sí no, está, no pero está, bien, está bien, pero por ahí no me expresé bien yo, no me, sin faltar el respeto. No, por, por supuesto que no. Ah, a, a, okay. Aparte, yo, eh, a ver, para que se entienda bien, yo no tengo nada personal con este hombre, presidente del ADC, no tengo nada personal. Sí. No me gusta su conducta, su manera de manejarse. Eh, sigo esperando una respuesta de <coughs> esa carta que le envié y que me tomé el tiempo de de, de de pensarla, de proponer, porque él habla de propuesta, de pluralismo. Bueno, yo hice lo, lo mío, puse mi cuota. Nunca recibió respuesta. Entonces, si vos tanto que hablás de pluralismo, de ideas, de propuesta, bueno, por lo menos respondele a un humilde periodista del, del interior que le está diciendo, che, mirá, pasa esto, pasa lo otro dijimos, no, ¿sí si podemos me mejorarlo y la carta la vieron todos entonces, si ya empezamos ahí y después, no te bancas que te digan que la competencia es insana para los jugadores que la competencia no tiene una infraestructura exitosa como yo vi en un parte de prensa porque nunca fueron a revisar la zona, nunca fueron muy pocas canchas yo, eh, hasta te cuento una anécdota yo, vos lo conocés, Pedro Andinetti sí claro bueno, yo he ido a canchas donde hay un precipicio Entonces, ¿qué me viene a hablar de que la infraestructura del alternada es un éxito? No, muchacho. entonces, está todo bien. En ese contexto, ¿qué hace uno? Bueno, está bien. Punto y aparte, doy vuelta a la hoja, ¿vamos para adelante? Perfecto. Che, ¿nos podemos sentar a hablar, a charlar? Ni te contestan, no te dan pelo. Entonces, si después vos lo criticás, ah, carta documento. Esa es la manera que tienen de conducirse. Bueno, yo no estoy de acuerdo. Y no por eso, reitero, sí. yo no tengo nada personal ni con el presidente de la DC ni con uno de los integrantes del comité ejecutivo pero me parece que si ya empezamos a a marcar diferencias a ver qué opina o qué expresa cada periodista del país especializado en basket estamos al horno Fabi sí Sí, sí. Vamos al horno. Eh, ¿Cómo sigue esto, Diego? ¿Cómo, cómo, cómo sigue? Mira, yo en primer lugar eh, me estoy asesorando con mi abogado, el doctor Mariano Pérez. Eh, obviamente estamos esperando la respuesta de o los fundamentos de esta carta, documento de la asociación de club de Básquetbol. Reitero, me encanta saber si los clubes fueron consultados, ¿no? Porque me imagino que esto se consulta. Me imagino, no sé, no sé cómo se maneja el comité ejecutivo, pero que es una carta de documento, tiene que ser algo muy grave. Me imagino que la han consultado los clubes. Supongo me imagino sí. yo. Supongo que sí. Me imagino, no sé. Yo curo TNA, les aviso, por la duda, ¿no? Sí. Eh, pero bueno, al margen de esto, eh, yo el 9 de septiembre, si alguien pensaba que yo no me voy a presentar, todo lo contrario, no tengo nada que esconder, no tengo nada que ocultar. Mi dignidad ante todo y ante la justicia, me voy a presentar las veces que sea necesario, sí. pero yo no me voy a dejar atropellar. Porque a una persona le moleste mis comentarios. Para nada, en absoluto, porque yo me amparo mi derecho eh, inalienable, que significa la libertad de expresión, porque tengo muy en claro quién soy, primero principal, y porque tengo muy en claro de que yo soy un defensor, como tantos otros colegas de la República Argentina, que aman, se apasionan y hasta pierden plata por el básquetbol, cosa que algunos no lo entienden todavía, ¿no? Y no lo valoran, y lo denigran, sí, y no nos escuchan y miran para otro lado. Eh, no me voy a ocupar de los que no se ocupan o de a, aquellos que de, de, desoyen o miran para otro lado me, me voy a ocupar de lo que podemos construir lamentablemente acá hay poco espacio para eso sí, sí, o por voy. lo menos buscan a los que le dicen todo que sí y le dicen qué lindo que son bueno, no es mi forma de ser entonces, las las veces que sea necesario como dice en la carta ahora que yo me tendría que presentar el 9 de septiembre pero que no te quepa la menor duda Fabián que yo me voy a presentar, no tengo ningún inconveniente, pero no tengo nada que esconder, y si yo tengo que decir, mira se dijo esto por esto, no tengo ningún problema, porque no se me cae nada, y porque en principio tengo dignidad y respeto a las personas, no sé si otros podrán decir lo mismo, porque si vos pedís algo, si pedís diálogo, si pedís pluralismo, si pedís propuestas, si pedís ideas, y no te responden, ¿de quién es el problema?, Sí, seguro. Mirá, ya, yo ya pasé por esa situación así que no, no te preocupes. Sí, yo sinceramente sé que no lo vas a decir, pero a mí me rompen las pelotas, sí. me rompen las pelotas las apretadas, Sí. me rompen las pelotas suranamente. Lo digo yo, Diego Vergara, que soy de Santa Fe de la Veracruz. Acá en Argentina, el básquet argentino está siendo apretado, y que me la cuenten como quieran. No lo podemos decir, a veces tenemos que callar, no tenemos que ser los boludos. Basta, señores, basta. No nos tomen por idiotas. Somos personas, somos seres humanos. Dejemos la hipocresía de lado, acá se está apretando a periodistas, entonces que no se hagan los boludos, discúlpeme lo digo yo, Diego Vergara, no, está bien, eh, está y bien. me hago cargo de lo de lo que digo como siempre lo he hecho, ¿sí? ¿Y, y eso me duele y me entristece, sabes por qué? Porque una vez Ricardo Arcasitas, el queridoro me dijo, acá turco no tenés que pelear por una nota o por una primicia, peleá por el bien común, que es que crezca la liga, en tu lugarcito, en tu Santa Fe, en tu en tu querida radio, ahí se pelean las cosas. Se ve que algunos no lo entienden, Fabián. Seguro, ya algunos que hemos sufrido carta documento, este en varias oportunidades, mi caso también, ya a mí me pasó en la época de Bacaro. Eh, tuve varias, varias, varias veces tuve que ir y la fe de eso Bueno, Cobi Montesano, que fue el que, que mi amigo y fue él el que contestó las cartas y de alguna otra persona también que no viene a cuenta, este, bueno, pero es así, es así. Lamentablemente es así. Turco querido, eh... mil gracias y disculpa por ahí si uno se pone. No, no, no, poco, no. no pero... escuchá, escuchá Estos son micrófonos para que todos hablen, para que todos opinen. A nosotros nos gusta el diálogo, a nosotros nos gusta que se escuchen todas las campanas. Eh, obviamente que, que es una situación desagradable cuando uno recibe una carta de esa porque no está acostumbrado y porque no tiene no no hay no hay motivo para para recibir esa carta eso se soluciona con mucho menos que una carta de documento con un llamado telefónico y una charla de verdad cara a cara se puede solucionar mucho más fácil pero bueno está bien es así que va a ser sí, eh, es la triste está, realidad es como es como dijiste vos te mando un abrazo enorme turquito Te agradezco muchísimo, Fabián, a todo tu equipo. le deseo lo, lo mejor para lo que viene, que es el comienzo de la Liga. Dale, dale. Y, y, y es más, yo dejo siempre un mensaje. Todos los colegas son bienvenidos a cubrir básquet. Por favor, necesitamos más. Necesitamos eh, que la Liga esté en todos lados. Seguro. Y, y, y, y, y, y que no sea para pocos, ¿sí? Seguro, estamos dale. de acuerdo, estamos de acuerdo. Abrazo enorme. Beso grande. Diego Vergara, de la Red de Santa Fe, hablando con, con nosotros, contándonos una, una situación que vivió en la tarde-noche de ayer. Vamos a la pausa, a la vuelta, hablamos del torneo federal un poquito, contamos algunas noticias que nos quedan de básquetbol. Tenemos ahí unos minutitos de Pato Garino presentando a Unión de Mar del Plata como nuevo participante del torneo federal. La llegada de Racing, hablaremos un poquito de lo que queda del TNA. Algunas cositas que están dando vuelta, dale. Liga, TNA, Torneo Federal, Euroliga, NBA, Copa Australiana, Torneo Filipino, todo el básquetbol.